Chodźmy, chodźmy, Tienes por largo tiempo pretendían pisotearnos Yo me llamo Choyin significa brote con fuerza Tengo 17 años y soy mapuche Yo me llamo Meulenco, mi nombre significa remolino de agua Tengo 14 años y soy mapuche Yo soy Melí Folil Cupán, Registro Civil Mapuche, un paso más en el respeto a la diversidad cultural.